No se atascas, esta mi orquesta, conduce las asca somos golotescas, laos que hacen que esto crezca Traduzca, no me ofrezca, lo que no tiene siga y luzca El traje de los que les gusta ser rehenes Que los infartos están en oferta La gente no soporta el peso y no saben que la libertad Si llega depresión escribo, la despido Y dejo que se vaya en el vagón de una canción Como me gustaría tener unas vidas de más A matarme sin pensar en los costos del funeral Regresar y así, perderme la película el tiempo a quien importa, la vida circula Tararé a lo que pueda recordar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 Conoce sé mi cara y no paro de tararear Si suenan balas o La sala yo voy con mi auricular La calle mi ampara Conoce mi cara y no paro de tararear Si suenan balas o La sala yo voy con mi auricular Tararea lo que puedas recordar Sin mascar gas De lo normal Voy con el andén, un tipo que o lo coge y un carro O es testigo de lo que no quiere ver Tarareando en esta loma, sin más sensibles Tenis colgados, ropa extendida Gente susurrando alegría Para no comprometer las de dicha de otras vidas Quiero a mi futuro, llegando a eso de las once Que me abra y diga, misión cumplida Desafiando el fuego en cada cumpleaños No he quemado etapas, mejor aún, las extraño Si se acaba el camino, improvisamos Si ya no nos quieren, nos reinventamos Ya acá preocupado por una canción maluca Y muchas cabezas con desamores que de nunca entraréo Merodeo, a veces me descancho cuando me comporto como lo que veo Soñando que me perseguían y volaba en la fresca suspirando Me imagino al niño cuando creza quiero La manera en que mira su inocencia tu simpleza sin medir las consecuencias Quiero que no juzgues por lo que te diga Mejor ve y habla con tu padre Maniga Hey what the fuck you doing man What are you doing? E cara io paro de tararea.